Ya Está con nosotros Leonel Alberto Rojas, salud y espíritu. Adelante, Leonel. Hola, buenas noches, amigos. El programa de hoy día quiero enfocarlo en un tema que hemos venido tomando y retomando en, estos último, en último, este último par de meses y tiene que ver con la relación que hay entre nuestros pensamientos y la forma de vida que llevamos, y por ende también. La aparición de muchos síntomas de enfermedades que a la larga se pueden convertir en cosas un tanto peligrosas. Es un hecho de la causa, es algo que está demostrado, de que existe una relación muy potente, muy fuerte, entre nuestras emociones y cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando una persona está siendo feliz, y r a d i a de su cuerpo una común energía, se ve la persona que anda radiante, ya sea porque está enamorado y enamorada y es correspondido. O bien, ya sea porque su equipo favorito se ganó el título, distintas razones: porque sus hijos crecen sanos, o porque estuvo con su nieto, como me pasó a mí que estuve disfrutando de mi nieto este fin de semana, junto con todo lo de mi familia de acá de Puente Alto. Entonces, cuando hablamos de esto, tengo que partir por la base. Vamos a identificar a un ser humano, vamos a ver. Si usted puede proyectarse a usted mismo, a usted misma, en la pantalla de su mente, o haga la figura, imaginariamente, la figura de un ser humano, y va a ubicar en qué parte del ser humano está su cerebro. Y eso es muy fácil porque está dibujado por todos lados. Se cree que la mente también radica fundamentalmente ahí. Pero hay algo que es muy, muy, muy relevante. Y es una parte de la mente que funciona sola y que. Si nosotros no nos preocupamos de tomar conciencia de, de esa parte de la mente, que es, un, es un, como quien dice uno, otro yo, que es el que manda, es el que está todo el día funcionando, si no tomamos conciencia de eso, pueden pasar muchas cosas con nuestras vidas, podemos descontrolarnos, podemos caer fácilmente en, en situaciones de conflicto y podemos generar también fácilmente situaciones de conflicto. Me refiero al. La parte inconsciente de la mente humana, que voy a, rápidamente les voy a hacer un pequeño repaso, pero que le va a servir mucho. Y por favor, créanme, le va a servir mucho para entender su comportamiento y cómo usted en, interpreta, cómo usted entiende el comportamiento de las personas que le rodean. Básicamente, cuando hablamos de la, de la parte de la conciencia, cuando hablamos de los seres humanos, nosotros tenemos que hacer una división en nuestra mente. Entre lo que es la parte consciente y la parte inconsciente. Y aquí le voy a dar unos datos. Fíjese que se ha medido que a lo largo del día una persona promedio puede llegar a tener hasta 90.000 pensamientos. Estoy hablando de las 24 horas del día. Porque usted sabe que aunque usted esté durmiendo, por su mente siguen pasando pensamientos, que son los que dan origen a sueños, a interpretaciones de ideas que se volcan en sueños que pueden llegar a ser. Pesadillas, o pueden llegar a ser sueños placenteros, o pueden ser mil sueños y usted se despierta y se duerme, se despierta y se duerme. Son esas cosas que pasan con la mente. Como l e decía, se ha medido que a lo largo del día una persona promedio puede llegar a tener hasta 90.000 pensamientos. Tomando en cuenta que el día tiene 24 horas y que por cada hora hay 60 minutos y que en cada minuto hay 60 segundos, es una tremenda cantidad de pensamientos. Son más de 90.000 pensamientos durante el día, que son aproximadamente cada uno por segundo. Pero la pregunta es esta: ¿de cuántos pensamientos estamos conscientes? También se ha determinado, mediante los avances de la neurociencia el trabajo d e psicología, neuropsiquiatría, etc., hay muchísima documentación en la internet. Hoy día te pueden buscar esto mismo. Ponga usted en Google, e s t á en Google. Ponga usted pensamientos por día, por persona. Y va a encontrar alta información y ahí usted puede navegar. Bueno, como l e decía, que se, puede, se, ha, se ha medido que una persona promedio puede llegar a tener en un minuto, en un minuto 60 pensamientos, pero está consciente solamente de uno a tres pensamientos. ¿Entendieron? Tomamos conciencia entre uno a tres pensamientos por minuto. Pero hay 60 o hay 57 pensamientos que no nos damos cuenta que están ocurriendo porque nuestro cerebro trabaja solo. Por eso se llega a decir de que nosotros estamos más o menos conscientes alrededor de nuestra parte consciente, llega a ser el 3% del total de nuestro cerebro. Es decir, hay un 97% de cosas que están pasando con nosotros y que nosotros no estamos conscientes ni nos damos cuenta. s e fijan que el cuerpo humano es una maravilla, Llena, podemos llenarnos de cifras y estadísticas para poder entender por qué somos como somos. Básicamente para llegar a entender cuáles son nuestras limitaciones. Bueno, del total de esos pensamientos que una persona puede tener por día, lamentablemente no siempre son distintos esos pensamientos. La mayoría de las personas se queda pegada y repite los mismos pensamientos, y todos los días. Pero quedémonos con esta cifra que nos permite usar entre el 1 y el 3%, y a lo más, a lo más podríamos llegar a tener hasta, para una persona muy especial, muy, muy desarrollada mentalmente, el 10% de nuestro nivel consciente. Así que debemos entender y tomar conciencia acerca de lo que está pasando en nuestra mente todo el día y todos los días de nuestra vida. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros somos lo que pensamos. Nosotros actuamos como pensamos. Por eso es muy importante tener pensamientos saludables. Es muy importante tener pensamientos que nos, como dicen、eh, en, en, sin palabras siempre, que nos tiren para arriba. Hay personas que son muy frágiles. Cuando tú les muestras la realidad o le s haces ver, mire, pero usted está consciente que pasa esto, esto y esto, ay, pero no me lo diga de esa manera porque me tira para abajo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que lo tira para abajo? ¿El darse cuenta de su realidad? O la acción de un tercero que le mete ideas en su cabeza. Lo importante es considerar de que usted, si no tiene claro la realidad en la que está inmerso, no va a poder navegar en esas aguas con seguridad. Hay muchas personas que llevan la procesión por dentro, están conscientes, viven、sí, una situación dolorosa, incómoda, de muchos tres. Pero igual van por la vida muertos de la risa y alegremente y preocupándose de los demás. Admiro esas personas. Pero tarde o temprano tienen que tener un encuentro y, bueno, también esas mismas personas, por、pues, esa s misma s actitud, e s si e s t á n positivas, las cosas se van resolviendo. Pero ¿por qué es importante hablar de la parte inconsciente? Porque es el lugar donde residen todos, es, residen todos esos deseos, impulsos, aspectos, represiones de nuestra personalidad. Que no son fácilmente accesibles desde nuestra parte consciente. Ahí están metidos un montón de creencias. Es muy importante, muy importante que tomen conciencia de esto. El inconsciente tiene un papel fundamental porque mucho, mucho de lo que nosotros materializamos en las diferentes áreas de nuestra vida lo hacemos de una manera repetitiva e inconsciente. Si queremos vivir más felices y libres y, sobre todo, más conscientes, Es importante revisar todas las creencias inconscientes que están operando en nuestra vida de una manera silenciosa pero muy potente. Nosotros somos un conjunto de creencias. Esto es muy importante. Si usted está criando un niño chico, está criando un hijo, tome atención, preocúpese de qué es lo que le está enseñando a creer ese niño. ¿Se han fijado que a veces le dicen los adultos a los niños: Eres malo, te mereces un castigo? Eres, eres u niño malo.、Eh, a ti te va a ir mal. A un niño chico, un niño de unos tres años que puede ser travieso, eso equivale a plantar una semillita en su cabeza. Y esa semillita en su cabeza va a empezar a brotar y va a quedar dando vuelta s en su inconsciente. Y más adulto, cuando sea grande, probablemente va a tener problemas que van a venir de creencias de que él es malo. Que se merece castigo, de que a él le va a ir mal, y por lo tanto a él le cuesta mantener un trabajo, le c u e s t a encontrar un trabajo, le cuesta hacer durar el dinero, le cuesta tener dinero, porque él no se siente con derecho, le cuesta ser feliz, le cuesta tener una relación de pareja. Un niño chico que le digan, a ti nadie te va a querer, nunca te van a querer porque eres un niño malo, eres una niña mala, a ti no te van a querer. Y esa persona, con esta creencia que queda dando vuelta en el inconsciente, eso le va a molestar. Por lo menos le va a molestar en el transcurso de su vida. Y le va a generar ansiedad, le va a generar tensión, le va a generar tristeza y no va a saber por qué. Es por eso que he estado hablando acerca de técnicas terapéuticas que se usan hoy día, que están basadas en recuperar esos recuerdos que están metidos en alguna parte del inconsciente y que se han hecho carne, que de alguna manera se vuelcan hacia afuera a través de De síntomas, de malestares en la biología, en el funcionamiento de sus órganos o de su comportamiento. Cuando uno empieza después a indagar en los eventos de las personas, cuando empiezan a recordar, empiezan entonces a liberarse. Se liberan de cosas heavy, se liberan de cosas muy pesadas, que incluso los puede llegar a paralizar. Paralizar. Y cuando son adultos, desarrollan una fibromialgia o una e s c r e l o s i s lateral múltiple. Hay muchos resultados de éxito que se han encontrado con esta simple técnica que requiere mucha preparación. Eso sí, es muy importante. Y h a y un saludo para el doctor Rich Hammer, que fue el que encontró la relación entre los choques emocionales, ciertas áreas del cerebro, en donde quedan esas marcas como cicatrices, y esas áreas del cerebro están relacionadas con órganos o partes del cuerpo. Por lo tanto, después de un choque emocional que impacta en ciertas zonas c e r e b r a l La persona va a empezar a tener problemas con la garganta, con las amígdalas, con los riñones, con el corazón, con los huesos, con el estómago, con el colon. Va a depender de en qué parte d el cerebro se fijó ese choque emocional. Rick Hammer se llama b a ese médico y hace, no hace un mes que falleció. Estábamos hablando entonces del inconsciente y para no ser un poco aburrido esto, me gustaría, me gustaría que, si、sí, ya se está moviendo Juan Carlos ahí a toda velocidad, las manos sobre los controles, para poner un. Un fondo musical. Entonces, como le estaba contando, algunas personas podemos, pueden o o d e m s p acceder fácilmente al contenido del inconsciente. Sin embargo, otras personas rechazan técnicas que sienten que le van a permitir entrar en comunicación con esa parte de su de su cabeza y a lo mejor no quieren entrar ahí. s i e n t e n miedo de entrar ahí. Un trauma emocional no se puede liberar desde la parte consciente. Puede ser Que usted tenga clara, claro, amigo mío, amiga mía, que vivió un, una situación de mucha violencia o fue muy, muy chocante para usted, y por más que usted lo tenga claro de la manera racional, el hecho de que usted racionalmente ya, lo vea, no necesariamente asegura que usted se va a poder liberar. ¿Ya? Vamos con Chris Sam Jones. s e n e s el clue? ¡Clown, son guay! b r i g h t n e s s of days, long sacred nights, and I think to myself, What、well, a w o n d e r f u l w o r l d The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also in the faces. I see friends shaking hands saying, how do you do? Baby, they、really、say, I love you. I hear babies c r y i watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself. Yes, I think of myself. What a wonderful. Que esté en el cielo cantando con los ángeles y haciendo deleitar a todas las personalidades que están allá arriba con el uso de su trompeta y su genio musical. Estamos hablando del inconsciente, y yo le dije que le voy a dar cuatro datos para que usted empiece a trabajar. Fíjese que es muy sencillo, muy simple. Usted no tiene que gastar dinero ni ir a ninguna parte. Basta con que usted haga este ejercicio con su propia cabeza, con un momento de reflexión. Porque la gracia que tiene ya esta parte desconocida a nosotros, que ha sido investigada y los, los científicos han logrado encontrar al menos cuatro leyes de cómo funciona la parte inconsciente. Yo le voy a contar esto para que usted pueda entender, para que usted pueda interpretar cuáles son sus miedos, su, es, por qué usted se comporta de cierta manera y por qué la gente se comporta, según cree usted, de cierta manera con usted. Cuando termine de hablar en estos minutos que nos quedan, usted va a estar diferente porque va a tener cuatro elementos de apoyo que le va a servir para que usted mejore, se lo digo, mejore en, el, en el, su comportamiento en el día a día. Es muy importante saber cómo funciona el inconsciente porque el inconsciente opera de una manera muy diferente a cómo lo hace nuestra parte consciente, que es lógica y racional. Más adelante vamos a hablar de que nosotros en realidad tenemos dos cerebros. Se habla de hemisferios cerebrales, hemisferio derecho hemisferio izquierdo, pero, pero según la información que contamos hoy día, en realidad tenemos dos cerebros. Y hay、eh, vida con un solo cerebro y hay vida con tres cerebros. Pero vámonos, vamos a meternos en el tema de las cuatro leyes del inconsciente. La primera, el inconsciente, para el inconsciente no existe el tiempo. Fíjese que esto es difícil de creer, pero para el inconsciente. No existe el tiempo ni el espacio, tal como nosotros lo conocemos en la parte lógica. ya Para él no existe en el pasado ni el futuro. El inconsciente siempre está en un constante presente. Para él todo está sucediendo aquí, ahora. Así funciona su parte inconsciente. ¿Qué significa esto? Que si una persona vivió un hecho que lo marcó cuando tenía cuatro años. Esa semillita, como le decía yo antes, está ahí, sigue estando ahí. Y para el inconsciente eso ocurrió ahora. Aunque, de nuestra parte lógica, hayan pasado 30, 40, 20 años, no sé cuánto tiempo, haya pasado ese tiempo, pero para su inconsciente eso está ocurriendo, está presente. Eso que yo le digo es algo que está comprobado y demostrado como una ley. Por eso es que cuando nosotros recordamos un acontecimiento traumático o doloroso del pasado, Podemos experimentar las mismas emociones y sensaciones que vivimos en esa situación. Y eso es lo potente. Porque si nosotros logramos resentir, volver a sentir, pero ahora lo examinamos con la, con la mirada de adulto, es como si yo fuera dos personas. Es como si yo viera, me viera a mí mismo chiquitito, experimentando una situación de pavor una, una situación difícil, que me dejó con miedo o con una, un rechazo, por ejemplo, con las arañas. O que no me gustan los porotos verdes, por ejemplo, que puede pasar, hasta cuando yo recuerdo ese hecho traumático y lo libero, de sano. me sano. Se me quita la fobia. O p u e d o incluso liberarme de una alergia muy molesta. ¿Por qué? Por suerte que eso está molestando constantemente ahí. Entonces, lo primero que le dije es que para el inconsciente no existe el tiempo, todo está ocurriendo aquí y ahora. Por lo tanto, Usted está experimentando igual, sin darse cuenta, los miedos o, lo, o el rechazo o lo que le causó esa vivencia cuando usted、eh, vivió esa, ese choque emocional. ¿Por qué digo yo de niño? Porque es importante tener presente que muchas vivencias de niños nos marcan para el resto de la vida. Ahora, s í también pueden haber otros hechos más adelante, ya no tan niños, que también nos marcan para el resto de la vida. Como, el, como, como un caso concreto, yo le puedo contar una experiencia personal mía. Yo, cuando tenía 16 años, estaba dando el examen final de gimnasia en mi colegio, en Valdivia. Yo tenía un amigo que era, era como un hermano, era un, un amigo, éramos, andábamos todo el tiempo juntos, éramos un grupito chico. Y... Entonces, ese día estaban terminando las carreras de. Antiguamente se hacían carreras de autos por toda la carretera panamericana. Las carreras o p e s u r me a c u e r d o a u s i c i a d a s por el Mercurio. Entonces, cuando es,、eh, dimos el examen, él me dice: Oye, me dice, vamos a ir a ver la llegada de los autos a la meta. ¿Quieres ir? Yo le dije: No. Yo ese día estaba con algo extraño, tenía una nerviosidad. Yo pensaba que era por el susto de que estaba dando mi examen de gimnasia. Y, y le dije, no, no voy a ir. Y me acuerdo, me acuerdo que le vi ponerse los calcetines saliendo a la ducha, unos calcetines muy particulares que nunca se me olvidaron. Eran unos calcetines con unas franjas verdes, rojas y azules, separadas por una fina línea amarilla. Él se ponía su. Y muerto de la risa, lo dejé de ver. Se fueron en una camioneta con un profesor de colegio, fueron hartos chicos del colegio. Y estaba yo en el colegio en la tarde cuando me llega la noticia, empiezan las carreras en el colegio. Porque había, había un accidente y un auto que estaba llegando a la meta perdió el control el piloto y el auto se fue contra la multitud y pasó a atropellar a varias personas y entre ellos varios niños de mi colegio. Y entre esos, Kiko. Y él muere. m u r i ó o t r a p e r s o n a más, pero él muere. A mí me, se me cayó el mundo y entendí por qué yo estaba、eh, tan nervioso como q u e s e n t í a algo malo. Tenía 16 años. Y. Pasa el rato y yo estaba dando vueltas por el colegio y se empieza a preparar porque iban a llevar los cadáveres a hacer un velatorio en mi colegio. Y en eso me encuentro con un, un cura porque era un colegio salesiano y me dice: ¿Sabes qué? Me dice: Voy a la comisaría porque voy a reconocer los, los cadáveres voy a ir a ver ahí unos chicos del colegio que me dijeron: Acompáñame. Yo lo acompañé porque éramos amigos con el Kiko también. Entonces llegamos y por un portón el carabinero abre el portón y adentro había un camión. Y en el camión. Atrapados con carpa, estaban los cadáveres. Entonces entra el sacerdote e l cura, el cura Hans, Hans, y se olvidó de mí, pues entró, se subió al camión, dio una vuelta por los cadáveres, se bajó pálido y se fue hacia adentro. Lo llevaron a que fuera a hacer la declaración. Y entonces viene el otro carabinero, y me dice: llame, y dice súbase, usted viene a reconocer. Y yo estaba ya casi, así como inconsciente, como aturdido. Me subo y empiezo a buscar entre de los cadáveres y veo a mi amigo y le veo sus pies sin zapatos y sus calcetines. Puestos. Fue una imagen que hasta el día de hoy les digo, me emociono. Fue un impacto muy potente verle su cabecita, su cara,、eh, como estaba. No le voy a dar detalles. Irreconocible. Entonces yo me bajo del camión y los carabineros que ahí me dieron, porque yo era un cabro chico, tenía 16 años,、eh, me fui me fui solo al colegio y empecé a que d a aturdido. Quedé en estado de shock. Entonces me encontré con otro cura que había, el padre Eriscamp, quien me encuentra vagando y me dice: no, me dice, Vámonos, voy a hacer una misa por el Kiko. Y l l a m o a otros amigos y nos fuimos a una capillita que él tenía y hicimos una misa. Y no era un católico, un país católico en esa é o Bueno, ¿por qué les cuento todo este contexto? Cuando en un momento determinante de, de mi vida yo tuve que entrar a explicar y entender ciertas situaciones de miedo y cosas así. Yo recordé esto, yo no lo había olvidado. Yo después seguí viviendo, vinieron muchas cosas en mi vida, pasé muchas cosas también chocantes y también cosas muy bonitas.、Eh, pero hasta hace un tiempo atrás, en un momento determinado, trabajé el miedo, miedo, esa sensación intuitiva de que algo va a pasar y que yo rechazaba esa sensación. Entonces, cuando recuerdo de dónde venía ese rechazo, fue de ese instante. Que a mí me quedó hasta el día de hoy marcado, y hoy día he tomado conciencia de que, soy, que puedo y que todos ustedes pueden también intuir cosas, percibir cosas, y uno tiene que hacerle caso a su intuición. Tiene que prepararse cuando siente eso. ¿ya? Bueno, aquí le estaba ejemplificando por qué, para el inconsciente, eso seguía pasando, eso siguió pasando en mi mente, y todavía puede pasar de nuevo si yo no soy consciente. Que ese, ese, ese recuerdo aflora. Y me determina el comportamiento y me determina sensaciones que me pueden hacer enfermar. Usted, estoy seguro, amiga, amigo, también puede recordar cosas que vivió y que usted parece que las olvidó y que están relacionadas con ciertos miedos o comportamientos de ahora que le pueden estar molestando. Bueno, la segunda ley del inconsciente es que el inconsciente es inocente. Para el inconsciente no existe lo bueno ni lo malo. Es muy importante tener presente esto. Para el inconsciente, todo es bueno o todo es malo, Eso no lo, él no lo evalúa, él no juzga. ¿Por qué no separa entre lo que a nivel consciente es bueno o es malo? Porque el, nuestro inconsciente no, juicia, no enjuicia, ni tampoco disierne, sino que él graba toda la información que le parece relevante para nosotros, para poder sobrevivir, y no hace un análisis lógico ni racional sobre el mismo hecho. Entonces, si una persona no se desarrolla. No desarrolla su mente y se deja llevar por los impulsos de su inconsciente, puede convertirse en una persona con un comportamiento antisocial, absolutamente. Hubo un caso en, en la historia de Chile, y h a y e n hecho películas, sobre el chacal de Nahuel Toro. El chacal de Nahuel Toro fue una persona, un campesino absolutamente bruto, alcohólico, que en un momento de irracionalidad él mató casi a toda su familia. Sus hijos, sus niños. Por eso le pusieron el chacal de Nahuel Toro. Lo, lo, lo tienen en la cárcel y a medida que él está en la cárcel, él va entendiendo lo que pasó porque se va desarrollando. Aprende a leer, fue asistido, fue, asistido, fue apoyado, se, se, se fue y él se dio cuenta de lo que había hecho. No lo había medido, primero bajo el efecto del alcohol y después bajo el efecto del alcohol, con cero nivel de conciencia, fue capaz de hacer una brutalidad como esa. ¿Cuántos? Hechos de violencia hoy día se producen porque las personas no han desarrollado el control de sus impulsos que están grabados en el inconsciente de una manera lógica, racional. No se ha sociabilizado. Es muy importante esto. Así que yo le digo: esos impulsos que usted le dan de pronto, de no sé, de todo tipo de impulsos, usted sabe, pueden venir de esa zona de su, de su cabeza, que es la parte inconsciente, y usted tiene que aprender a manejar eso. La tercera ley del inconsciente. Deme un minuto, por favor, que voy a cerrar la ventana, porque aquí está. Hace que luego voy a cerrar la ventana y entra mucho ruido ambiental. d e un、no, minuto. Estamos de regreso. <risa> ya. El inconsciente es. es、eh, para él todo es simbólico. Es decir. Y esto, por favor, ponga atención. Para su inconsciente no existe ni real, ni imaginario, ni virtual. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Es muy importante que tenga presente esto. Por ejemplo, los rituales, las representaciones y símbolos funcionan pero de una manera pero de reloj con el inconsciente. Porque a través de ello hablamos en el mismo lenguaje d el inconsciente. Los perros, por ejemplo, se ha determinado que los, que los perros le tienen terror a algo. No sabemos por qué. O sea, digo, no, no me incluyo dentro del campo de, la neuro, de los neurocientistas, pero no se sabe por qué, hasta, hasta donde yo sé. ¿Por qué los perros le tienen terror al círculo perfecto? Se han hecho experimentos en donde colocan, están、eh, los perros con hambre. Y colocan la comida, el comedero, en un lugar donde hay un círculo perfecto y otro comedero donde hay otra figura geométrica. Incluso un círculo no perfecto, una elipse o、no、sé, un cuadrado, un o c t á n g u l o Ningún perro se acerca a comer al comedero donde está el círculo perfecto. Eso explica también el comportamiento de los perros cuando le ladran a las ruedas. Porque la rueda, cuando gira, en algún momento se hace un círculo perfecto en la rotación. Por eso los perros ladran a las ruedas. Los perros no le ladran a otras cosas. Le ladran, o sea, cuando hacen este comportamiento, no le ladran, por ejemplo, a otra cosa que, te, que es a lo que gira, que describe una trayectoria circular. Entonces, para nuestro cerebro inconsciente, todo es igual, todo es verdadero, todo es válido. Por lo tanto, es muy importante poner atención a los símbolos. De ahí vienen、eh, las supersticiones, por ejemplo. En que se le tiene miedo a,、no、sé, a las culebras, se le tiene miedo a, a las tormentas, a los relámpagos, e incluso a la representación de un relámpago. Incluso usted va a ver que en una, en una casa, en una pieza, hay un cuadro que representa algo y hay personas que dicen que le tienen miedo a ese cuadro. Porque ese cuadro es un símbolo de algo que está alojado en su parte inconsciente y hace que la persona experimente, actúe de una manera、eh, con temor. Y para terminar, las cuatro leyes, para no aburrirlos, este programa se repite. Así que si no se le perdió en alguna parte, después lo puede volver a escuchar. Sí, también está subiendo al Facebook de una página que tiene Juan Carlos en el programa Salud y Espíritu. Ahí está el programa. Para que usted pueda leer y se base y, y siga investigando. Así la, la idea mía es entregarle elementos. Y por otro lado, y esto es fuerte. Para el inconsciente, el otro no existe. Todos somos uno. El, el inconsciente no distingue entre yo y otra persona. Fíjese en eso. Es la parte consciente la que se da cuenta de que somos varias personas distintas, pero para nuestro inconsciente todos somos el mismo. No sé si ustedes han oído, han oído hablar del inconsciente colectivo, pero si usted quiere hacer gala o desarrollar su capacidad de, de medium o su capacidad de. De adivinar por último o de comunicarse de manera de mejor nivel con la otra persona, explore esto: esto de que para nuestro inconsciente todos somos lo mismo. Por lo tanto, si yo estoy en contacto con otra persona, por un lado estamos comunicándonos por la parte consciente, pero n u e s t r a p a r t e inconscientes están comunicadas también, y por lo tanto yo puedo entender y puedo saber, puedo adivinar incluso lo que la otra persona está. s i i n t Está n d o e pensando, está tratando de pensar, como algunos llaman la telepatía. Así es que esto les quería comentar yo para hacer un pequeño resumen respecto de, nuestro ser, de cómo funciona nuestro inconsciente. Para el inconsciente no existe el tiempo, todo está ocurriendo ahora, por lo tanto, los hechos del pasado siguen estando ahí y van a estar molestándose si no somos capaces de liberarlo. Nuestro inconsciente es inocente. Para él no existe nada bueno ni malo, todo es nomás. Y por lo tanto es muy importante enseñarle valores morales a los niños, a los adultos, a los jóvenes, para que ellos después sepan controlar sus impulsos, porque también nosotros somos animales. Se habla mucho de que de los demonios o de los malos espíritus. Amigos míos, la gran mayoría de los hechos de violencia o más salvajes son generados por nuestro mismo, nuestro mismo inconsciente. No hay ninguna entidad. Ni ninguna cosa así como esotérica que esté rodeándonos y manejándonos. Somos nosotros que no tenemos el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Recuerden, 90.000 pensamientos diarios, ¿ya? alrededor de 90 pensamientos por minuto, y nosotros apenas estamos conscientes de que eso. Todo el resto está funcionando sin que nos damos cuenta. Y para continuar con el resumen, para nuestro, para nuestro inconsciente、eh, existen los símbolos, todo es simbólico, no se distingue, todo es real, todo es real. No hay nada simbólico. Las mentiras para nuestro inconsciente son verdades. Y además, que para nuestro inconsciente todos somos lo mismo, el otro no existe. En el fondo de mi cerebro, usted no existe, nadie existe, solamente soy yo. ¿Me entiendes? Estas son las leyes de cómo funciona en el, en la parte inconsciente y por qué es importante conocerla. A ver, usted no puede eliminar, sacarse de su mente a una persona. Tiene una relación neurótica de atracción con alguien. Y a pesar de que usted lo pasa pésimo y esa persona le está haciendo daño, usted no es capaz de liberarse. Tiene un trabajo que hacer con su parte inconsciente. e q u e es la creencia que usted tiene metida adentro que lo hace que se comporte de esta manera? O bien usted no puede dejar el cigarrillo, por ejemplo. O, o, o, o se quiere esconder en las drogas. O bien usted no sabe por qué. Amanece triste, está todo el día triste y se duerme triste. Usted es una persona triste y no sabe por qué. Y le va a echar la culpa a los demás y a otra persona o a o t r a p e r s o n a o al mundo o a la sociedad. Pero hay algo básico. Ese comportamiento lo tiene usted. Pero las personas que le rodean no lo tienen. Hay algo que lo hace la diferencia. Por eso es importante manejar estos conceptos, estos elementos. Y esto es lo que yo le quería aportar hoy día respecto a mi. Propuesta en este programa es que rescatar, recuperar nuestra conciencia, porque l a medida que usted es consciente de lo que le ocurre, que usted se conoce a sí mismo, entonces usted tiene más libertad para actuar. Es más difícil de que usted caiga, en, sea, forme parte de la cadena alimenticia de los medios de publicidad y lo convierta usted en un mero consumidor que va y compra lo que le meten en la cabeza. Es esclavo de todo tipo de propaganda, de todo tipo de ofertas, no, no, no tiene actos de conciencia. Y se le va la vida y no la vive bien. Esa es la idea. La idea es que trabajemos eso y seamos capaces de encontrar nuestras limitaciones, las podamos superar y con la otra parte nuestra, que también es muy importante, que es la que yo también incorporo en este programa, que es echar a andar nuestra energía espiritual, nuestra conexión con el Dios de todos los universos que está presente en nosotros. Y que está aquí para、eh, convertirnos en seres que evolucionemos en el, en, de aquí hasta el i n f i n i t o Vamos con otro tema: Rodar o morir, de México. De México. なびだした。 ん Cuando hablamos de los símbolos, hay una cosa muy misteriosa que acompaña a esta época, una preocupación constante por saber si somos los únicos habitantes del universo. O sea, la humanidad en estos últimos mil años ha tenido una evolución. Una, tuvimos una caída, una caída muy fea. Dependíamos de una era de progreso espiritual y de cultura, l pero hubo una época en que este planeta fue dominado por un fanatismo religioso. Que destruyó mucha s cultura, s entre otras cosas, los cruzados、eh, invadieron Constantinopla hace mucho tiempo y quemaron la biblioteca, que había a l l í una biblioteca donde se guardaban escritos, libros, pergaminos antiquísimos, en donde, otro, entre otras cosas, está un relato de Platón acerca de la existencia de un continente que se hundió en el mar, que se llamaba la Atlántida. Por otro lado, ese, esa época oscura de la humanidad, La Edad Media, nos, empezaron, nos hicieron creer a la humanidad de que nosotros, la Tierra, era el centro del universo, de que todo el universo giraba en torno al planeta y además que el planeta era plano, la Tierra era plana, que había un lugar hasta donde no podíamos ir porque si llegábamos allá, en lo que fuéramos, no íbamos a caer un abismo y ahí no había nada más. Hoy día, eso parece un cuento, ni siquiera lo creen los niños. Sin embargo, antes de que se gestara esta dominación cultural que nos metió esa idea en la cabeza y nos produjo ese tremendo retraso, ya los griegos, especialmente un matemático griego que se llamaba Eratóstenes, él había medido, primero había determinado que la Tierra era esférica, o redonda también como se llama, era esférica, e incluso había medido el diámetro de la Tierra. Él hizo unos experimentos con geometría. Otros días les cuento, pero de esa manera se determinó. Pero sin embargo, toda esa información después fue ocultada, fue escondida, fue perseguida, y de ahí salió que la tierra era plana, y de que nosotros éramos los reyes de la creación. Fue una época oscura, y del cual todavía hay gente que no sale, que sigue viviendo un oscurantismo, no quiere,、no、quiere abrir su mente a nuevas formas de conocimiento, y tarde o temprano lo va a tener que hacer igual, porque. El desarrollo humano está demostrado, el desarrollo de los mamíferos está demostrado que de repente se produce solo. Basta con que se agregue el centésimo mono, como en alguna v e les conté, busquen, que cuando hablamos de la teoría del centésimo mono, basta con que cierta cantidad de seres humanos logren evolucionar y esto se va a traspasar a través del inconsciente colectivo a todos los seres humanos. Y va a haber un progreso así: como una chispa eléctrica va, vamos a cambiar. Para allá estamos trabajando, por eso es importante l e v a r la conciencia. Bueno, dentro de los aspectos que se han sido como misteriosos, mágicos, incluso hoy día curiosos y sospechosos, que hay mucha gente que sigue hablando de los ovnis como si, como si hubiera que demostrar cada vez que si es verdadero o es falso. Hay incluso, yo conozco a uno que es famoso, que se sabe de memoria todas las apariciones, y los avistamientos de ovnis. Y todos los tratan de explicar de una manera que todos pensemos que en realidad no hemos visto nada y que son ilusiones ópticas o que son experimentos o son satélites. ¿ya? Sin embargo, la vida en los otros planetas existe. De eso les quiero comentar ahora, e estos minutos que nos quedan, porque cuando yo les transmito los conocimientos que están contenidos en el libro Durante, ese libro,、no、solamente, esos documentos no solamente tienen que ver con Dios, la divinidad, con la espiritualidad, con la vida de Jesús y sus discursos. Los ejemplos, sino que también con cosas bien prácticas, porque cuando se gesta el contacto entre lo que llamamos la comisión de contacto y los reveladores, que yo les he narrado esta información, pueden buscar ustedes en YouTube. Jairo Miranda tiene un documento muy bonito en YouTube, muy, muy claro, que se llama、eh, Cómo llegaron a la vida los, los escritos de Durante. Está también、eh, Jaime Rey Albornoz. Que tiene unas conferencias fantásticas donde él ha hecho un análisis de la relación que hay entre los documentos, la información que está liberada, que está contenida en los, en los documentos del libro Durante y en la Biblia y en los otros textos sagrados, como el Corán, como el libro de Mormón, toda la relación, todo. ¿Cuál es lo, lo común? Porque fíjense que la religión tiene muchas cosas comunes, buenas y malas, pero tiene muchas cosas comunes respecto de, los, de la vida en otros mundos. Lo que nos cuentan estos reveladores es de que solamente en este sistema que se llama Satania, en donde está metido este planeta que se llama Urantia, de a l l afuera, nosotros somos el planeta número 606 de los que están habitados. Y al respecto se han hecho varios ejercicios razonando. Respecto a esto se dice: v a m o s si existe luz extraterrestre. ¿Por qué no se han comunicado con nosotros? ¿O se han comunicado? Aquí surge la duda. Hay、eh, huellas, pinturas rupestres de miles de años, donde hay、eh, estampadas figuras de seres, como con trajes espaciales o con trajes de protección. Hay naves que se ven en el cielo y que fueron hechas por、eh, personas que decimos acá de la prehistoria. De la, de la época más antigua de la humanidad. Incluso los, los mayas, hay、eh, vasijas, han encontrado dibujos donde sale el sol y en el sol aparece un triángulo y de ese triángulo salen, están saliendo naves. Son dibujitos de, como de platillos voladores. ¿ya? También los, los incas dicen que ellos,、eh, respecto de la quinoa, que es un alimento perfecto, la quinoa, Ellos dicen de que ese alimento se lo entregaron los dioses. Si usted mira con una lupa un granito de quinoa, va a ver que es un platillito volador. Muy, si usted lo ve con una lupa y lo amplifica, haga el ejercicio, va a ver que es igual que un platillo volador. Y solamente la quinoa existía acá, no existía en el resto del mundo, solamente existía aquí en la zona donde estaban los incas. Y ellos decían que se lo habían regalado a los dioses que habían venido del sol. Por lo tanto, si existen los extraterrestres, hay varias posibilidades. Una que estuvieron acá y se fueron. Les recuerdo, pueden ver la, la, la, la placa en Nazca, hay, unas, hay unos dibujos que solamente se a p r e c i a n enteros desde, desde arriba, desde un avión o de un helicóptero. ¿Cómo fueron hechos esas gigantescas figuras? ¿Y para qué? ¿Se fijan? Cuando nosotros、eh, analizamos el proceso de construcción de las pirámides, Nos damos cuenta que hay muchas cosas que no tienen explicación, que nos han dicho cosas, sí. Los arqueólogos nos han hecho, y les digo, si bien responsablemente nos han hecho creer, nos quieren hacer creer que esas pirámides fueron construidas hace 4.500 años antes de Jesucristo. Cuando en realidad, las evidencias que hay, incluso de la, de la esfinge, mínimo tienen 27.000 años de antigüedad. Cuando la humanidad todavía no salía de la edad de piedra ni eso. Entonces, si,、no、te, si, si estábamos viviendo, ni siquiera teníamos herramientas metálicas, ¿cómo fue posible construir esos tremendos y gigantescos edificios? Bueno, ok, ya, vamos a aceptar la teoría que dice que fueron acarreadas por miles de esclavos, por millones de esclavos y las fueron apilando y construyeron las pirámides. Ok, ya, bueno, concedamos eso. Pero, ¿cómo es que se hicieron las pinturas que están en el interior de los túneles, donde no llega la luz, no hay luz? Y sin embargo, los dibujos son perfectos. Hay unos grabados, ustedes pueden buscar en la enciclopedia las imágenes y, la, y los laberintos que hay en el interior de, la, de las pirámides. Entonces dicen: No, es que no pueden haber sido hechos con, hecho con antorchas, porque las antorchas hubieran dejado humo impregnado en el techo de estos túneles, tal como se han encontrado en las cuevas de Altamira, en donde los seres humanos que estuvieron allí hace miles de años. Hicieron dibujos en, la, en las pinturas rupestres en e l t a m i r a en España, y todavía está marcado el hollín del humo de sus a n t o c h a s y sus fuegos con los que se iluminaban. Las pirámides de Egipto no están. Por eso digo: si hubieron extraterrestres antes, es muy probable que hayan estado y que después se fueron. Y nos asistieron en alguna época de la humanidad. Y bueno, esto está explicado, como les digo, en el libro Durante, porque cuando se establece la comisión de contacto, se le pide a estas personas. Las entidades extraterrestres, por así d e c i r porque estaban fuera del planeta, les piden: háganos todas las preguntas que quieran, pero por favor hagan preguntas inteligentes. No pregunten tonteras, no pregunten si el, si el, si el, si el área del círculo se puede representar con un cuadrado, que era la paradoja en la época. Hicieron muchas preguntas, pero cuando lo toman en serio este contacto, el grupo de contacto establece una cantidad de preguntas, y en base a esas preguntas es que llega esta información. Entre otras preguntas, aparte que si existe Dios. Y si Dios existe, y qué forma tiene y cómo es. También le preguntaron si acaso existía vida en el resto del universo. Y hay un documento, el escrito número 49, donde nos hablan los reveladores de los mundos habitados. Y ellos nos dicen de que todos los mundos en donde existen seres mortales como nosotros, todos son de origen y naturaleza evolucionaria. ¿Cómo es el padre de la teoría de la evolución? ¿Cómo es el padre de la teoría de la evolución? Y、tenía razón, ¿se acuerdan la teoría de la evolución? Que hasta el día de hoy es resistida por muchos líderes religiosos que no quieren, se resisten a aceptar de que la vida fue un suceso de hechos evolutivos que está demostrado científicamente. Entonces, los planetas le llaman ellos son esferas y en estas esferas son terreno s de desove donde se instalan los huevos, la, la vida. La cuna evolucionaria de las razas mortales del tiempo y del espacio. Así nos definen. Nosotros somos seres evolucionarios del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una vida solamente que dura estos 70, 80, 40, 80 años. Aquí no termina en la historia. Lo que ocurre con la muerte, la muerte es un cambio. Y aquí les recuerdo lo que le s enseñaron en el colegio a muchos de ustedes: de que la energía no se destruye, solamente se transforma. Nosotros somos energía, somos una forma de energía que, da, que constituye un cuerpo humano que está haciendo cosas, que se comunica, que vive, que sufre, que ama, que, que odia, todo eso somos nosotros. Pero cuando estas células dejan de estar vivas, esa energía básica nuestra no se destruye, sigue existiendo en otras dimensiones. Y eso es lo que nos explican claramente y nos, dan, nos, nos hacen entender la importancia que tiene la vida. Porque si nosotros no consideramos esta vida con la importancia que tiene, probablemente cuando llegue el final, sea el final realmente. Si nosotros no evolucionamos espiritualmente, si no, no llegamos a entender que vivir el amor, que es la energía básica que mueve el universo, y que aceptar de que tenemos que relacionarnos por el amor, el amor e s i n t e r e s a d o no hablo solo del amor de pareja, hablo del amor entre todos los seres humanos, entre todos los seres vivos que hay acá. Si nosotros no lo vivimos, si no respetamos la energía, nos vamos a convertir en enemigos, enemigos del amor, hijos del odio y de la oscuridad, y nos vamos a ir y se va a acabar. Es así, es así de serio. Así es que nos cuentan de que en estos mundos habitados están, se agrupan en, en sistemas locales, y, uno es, y cada sistema local está aproximadamente constituido por mil mundos evolucionarios. En particular, nuestro sistema que se llama Satania. Nada que ver con Satanás, pero se llama Satania. Y, y existe un grupo, una agrupación de administradores del universo. Estos personajes se llaman ancianos de los días. Y son ellos los que hacen esta distribución. Entonces, Satania, que en nuestro sistema, es un sistema que todavía no está terminado y que contiene solamente 619 mundos habitados. Esto al año 1935-1950. Hasta esa fecha. Habían 619 mundos habitados, habitados por seres mortales. Porque hay vida, pero, pero habitados por seres mortales con conciencia, ya hay 619 solamente en nuestro sistema satánico. Estos planetas están numerados en forma de serie, muy parecido a lo que nosotros hacemos entre nosotros. Cuando nosotros nos organizamos, por ejemplo, si yo quiero tener un registro de los automóviles de la ciudad, Yo lo identifico con un número de serie. Y así yo sé exactamente qué vehículo es, de quién es, quién es el propietario, quien a su vez está identificado exactamente por un número. Acá en Chile es un r u t en otros países es un número, el número de seguro social. Y en todas partes existe una manera, un rol para identificarnos y hacernos diferentes los unos de los otros. Bueno, los planetas también. Y entonces,、eh, hasta la fecha en que se hace este relato. Eh, habían 36 planetas no habitados y que se estaban acercando a la etapa en donde iban a llegar los portadores de vida, que son otros seres del universo cuya función es ser los portadores de vida. Los científicos jamás van a poder generar vida por sí mismos hasta el momento, a no ser que probablemente evolucionemos como planeta y lleguemos a constituirnos en seres que vivamos el amor, que es el destino de este planeta. Este destino está. El destino de nuestro planeta está escrito, tenemos que llegar a convertirnos en esferas de luz y vida. Eso va a pasar. Cuando todos los seres humanos evolucionemos en un momento terminado, vamos a hacer, arrastrar al planeta también. Y vamos a dejar de ser esta materia que usted ve y vamos a h a c e r otro tipo de esfera. Yo no la conozco, no, no la podemos entender. Son hechos que no podemos entender. Pero que no por eso no existen. Te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que no entiende la electricidad porque nunca la ha visto. Sin embargo, la electricidad existe y usted no la ve, pero funciona. Sus artefactos, esta radio está transmitiendo porque existe la electricidad, usted está escuchando porque tiene sus artefactos con e c t a d o la energía eléctrica. La gravedad, la fuerza de atracción gravitacional existe. Si, no, usted, si usted no cree que existe, lleve su plato al borde de la mesa y déjelo en el aire. ¿Qué va a pasar con él? Va a caer porque existe algo que lo atrae, pero usted no ve qué es eso. Sin embargo, existe. Lo mismo pasa con la divinidad, lo mismo existe, pasa con el amor, lo mismo existe con estos seres que nos están entregando esta información que aunque nosotros no lo podamos entender, no significa que no exista. Por eso es, que es importante abrir la mente. Ábrase a formas de pensamiento d i s t i n t o s porque en la medida que usted abra su mente y tome conocimiento nuevo, usted va a avanzar en su propia libertad, en la conquista de su libertad, en que usted va a ser capaz de pensar por usted mismo. Y si usted piensa por usted mismo, usted va a empezar a entender que tiene que hacer lo que a usted le conviene. Y a usted le conviene hacer lo que le hace feliz. Y para ser feliz, no es necesario, no es condición necesaria, acumular y acumular riquezas a c o s t o d e sufrimiento de otras personas. Porque por más riqueza que tiene la persona, no solo l e asegura felicidad. Ya, pero no me quiero apartar del tema de la vida en otros mundos. Para contar. El mundo habitado más viejo d es a t a n i a El planeta número uno se llama Anova. Buen nombre para mi perrita, ¿eh? mi próxima perrita, que algunas voy a tener. Anova. ¿Ya? Y le decía: el mundo habitado más viejo d es Satania. El mundo número uno es Anova. Y es uno de 44 satélites que giran alrededor de un enorme planeta oscuro, pero expuesto a la luz diferencial de tres soles vecinos. ¿Se e n cuenta r un planeta donde hay tres soles en el horizonte? ¿Se imaginan las puestas de cada uno de esos soles? La puesta del último sol. Maravilloso va a ser ese cielo, ¿ah? ¿eh? Y Anova se encuentra en una etapa avanzada de civilización progresiva. Cuando lo curamos acerca de la vida en otros planetas, también decimos, bueno, ¿y por qué no han venido para acá? ¿Cómo saben ustedes si no quieren hacer contacto con nosotros? Si ellos, por ser más avanzados, saben que nos harían un daño. ¿Verdad? c ó m o es la vida planetaria? Me quedan algunos minutos. Me quedan cuatro minutos donde le voy a contar rápidamente que los universos del tiempo y el espacio desarrollan paulatinamente la, progres la progresión de la vida, ya sea terrestre o celestial. Y esa progresión no es ni arbitraria ni mágica. Puede que la evolución cósmica no sea siempre comprensible o pronosticable. Pero es estrictamente planeada, nada es accidental. La unidad biológica de la vida material es la célula protoplasmática en todos lados. Andan buscándola en el planeta Marte, ustedes saben, y, y estoy seguro que ya encontraron. La asociación colectiva de energías químicas, energías eléctricas y otras energías básicas dan lugar a la célula protoplasmática. Las fórmulas químicas difieren en cada sistema. Y la técnica de la reproducción de la célula viva es ligeramente diferente en cada universo local. Pero los portadores de vida, que son estos personajes, decía yo, no siempre los catalizadores vivientes que inician las reacciones primordiales de la vida material son los instigadores de los circuitos de energía de materia viva. Esto también r e a lo leo de nuevo. La unidad biológica de la vida material es la célula protoplasmática, para los que estudian biología. La Asociación Colectiva de Energía s Químicas, Energías Eléctricas y otras energías básicas. Las fórmulas químicas difieren en cada sistema y la técnica de la reproducción de la célula viva es ligeramente diferente en cada universo local, pero los portadores de vida son siempre los catalizadores vivientes que inician las reacciones primordiales de la vida material y son los instigadores de los circuitos de energía de la materia viva. Todos los mundos de un sistema local revelan un parentesco físico inconfundible. Sin embargo, cada planeta tiene su propia escala de vida y no existen dos mundos que sean exactamente idénticos en sus dotaciones vegetales y animales. Estas variaciones planetarias en los tipos de vida del sistema son el resultado de las decisiones de los portadores de vida. Pero estos seres no son ni caprichosos ni antojadizos. Los universos son dirigidos de acuerdo con la ley y el orden. Las leyes de Nevadón son los mandatos divinos de Salvington y la orden evolucionaria de vida en Satania está de acuerdo con el modelo original evolucionario de Nevadón. Explico: Nevadón es el universo en donde estamos nosotros. El Dios de este universo, el creador de este universo, se llama Micael. Micael de Nevadón, que encarnó acá en Urantia como Jesús de Nazaret. Donde vino a cumplir una misión y era titularse como ser mortal, demostrando de que la vida mortal evolucionaria podía ser vivida de acuerdo a las leyes que él había definido. Entonces, para titularse como soberano de s t e sistema, él tenía que vivir esta vida y la vino a hacer y la vivió de acuerdo a las r e g l a s del amor que él había definido. Bueno, la capital de Nevadón es s Alvington y. Nosotros formamos parte del sistema de Satania, d y este modelo está de acuerdo con el modelo original evolucionario planeado en n e v a d a Bueno, la evolución es la regla del desarrollo humano, pero el progreso mismo varía grandemente en los distintos mundos. La vida a veces inicia en un centro, a veces en tres, tal como sucedió en nuestro planeta, en Urante. En los mundos atmosféricos, Generalmente tiene un origen marino, pero no siempre. Mucho depende del estado físico de un planeta. Los portadores de vida tienen gran libertad en su función de dar inicio a la vida. De paso, escucharon: en Urantia se formó la vida en tres partes simultáneamente. En el desarrollo de la vida planetaria, la forma vegetal siempre precede al animal y está bastante desarrollada antes de que se diferencien las formas de la vida animal. Todos los tipos de animales se desarrollan a partir de los modelos originales básicos del reino vegetal precedente de las cosas vivas. No se organizan en forma separada. Por eso, ustedes, amigos míos, pueden encontrarse en la Antártida o en ciertos lugares de los polos, árboles de 120 a 200 millones de años fusilizados, antes de que apareciéramos nosotros y mucha vida, vida vegetal. Ya había vida vegetal. Son, hay que tener el respeto a las plantas, son más que nosotros de nuestro planeta. Fueron dueñas del planeta alguna vez. Y nosotros l a estamos extinguiendo. El año de verano que pasó, ¿cuántos miles de árboles, cuántas mil, miles de insectos y millones de aves murieron producto del calentamiento producido por los incendios? Somos responsables también de esto. Para terminar. Las etapas iniciales de la evolución de la vida no están totalmente en conformidad con vuestros puntos de vista hoy en día. El hombre mortal no es un accidente evolucionario. Existe un sistema preciso, una ley universal que determina el desarrollo del plan de vida planetario y las esferas del espacio. El tiempo y la producción de grandes números de especies no constituyen las influencias controladoras. Los ratones se reproducen mucho más rápidamente que los elefantes. Sin embargo, los elefantes evolucionan más rápidamente que los ratones. Último párrafo en este programa. El proceso de la evolución planetaria es ordenado y controlado. El desarrollo de organismos más elevados a partir de las agrupaciones más bajas de la vida no es accidental. A veces el progreso evolucionario se demora temporalmente debido a la destrucción de ciertas líneas favorables de plasma vital llevadas por una especie selecta. Frecuentemente se requieren edades tras edades para recuperar y corregir el daño ocasionado por la pérdida de una sola beta superior de herencia humana. Debéis custodiar celosa e inteligentemente estas betas seleccionadas y superiores de protoplasma vif una vez que a p a r e c e n La mayoría de los mundos habitados valoran estos potenciales superiores de vida mucho más de lo que ustedes los valoran en Urantia. Amigos, esto ha sido por el programa de hoy, en donde estoy dando inicio a un tema que voy a ir desarrollando los programas futuros, en donde vamos a hablar de cómo son los seres humanos de otros planetas habitados de nuestro sistema. Les digo de antemano que todos somos bípedos, que todos tenemos una forma muy parecida, pero nos diferenciamos en cómo respiramos y cuántos cerebros tenemos. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos. Eso ha sido todo por hoy. ¿Podemos terminar con Tom g i j o Juan Carlos? Me despido de ustedes con mucho amor. Les dejo este tema, hermoso. Y estamos en contacto el próximo jueves. Controlen su mente. Hagan conciencia de su p a r t e inconsciente. Sean felices. Chao. Uh, we got Sunam and Janita on the vocals, and Summer doing some multitasking with acoustic <laughs> electric guitars. <I> <laughs>、um, yeah, Thank you so much. We hope you enjoyed it. I'm going to post the links to our channels in the description box below the video. Make sure you check us out and support us.